algunos rumores ya empiezan a, a circular obviamente que es un banco un banco muy muy atractivo el de Atenas de córdoba el equipo más ganador de la liga nacional eh, se habló de mañana hasta el 15 dijo que no tratamos de comunicarnos 15 de diciembre dijo que no este así que y uno de los nombres que empezó a, a circular en la tarde noche de ayer y en algunos este bueno hablando con gente que, que está vinculada al vásquet Atenas de, de córdoba y Eh, lo vamos a poner al aire. ¿Cómo le va, querido Flor Meléndez? ¿Cómo anda? ¿Qué dice usted? No, no. Hello. Hello. ¿Cómo está Flor? ¿Cómo está Fabián? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿En Venezuela en este momento o en, o en Puerto Rico? No, no, estoy en Puerto Rico. Ajá, ajá. ¿Y estás con el equipo de básquet? ¿Estás trabajando siempre? Sí estoy acabo de salirle una práctica ahora de jugadores del, del programa altura Ah estás con el programa altura <risa> sí. y, y, y estás también trabajando con algún equipo en venezuela o no no no no no no trabajé en la liga de puerto rico este año ahora que pasó y, y no fui a venezuela Ni, no, no voy a... tenía una oferta de venezuela en enero pero no no voy a ir no vas a ir perfecto perfecto no, bueno no. Aquí en Argentina, este Atenas de Córdoba, seguramente ya lo sabés, se quedó sin entrenador, la renuncia de Adrián Capelli este hace muy poquito, la semana pasada el viernes para ser más más precisos y con cuatro partidos disputados y bueno, se empiezan a manejar un montón de nombres, ya que la banca de Atenas también es una una banca interesante, una banca importante. La y eh, la situación de sergio hernández que posiblemente pueda tener una, una posibilidad grande de, de continuar al frente de la selección argentina para el año que viene este la, la, la postura de, de néstor garcía de, de bueno de estar ahora este, mirando y, y colaborando con, con los brooklyn nets esté viendo la oportunidad de ver de estar trabajar en otras ligas eh, rubén Mañano que dijo que no pero apareció el nombre de flor Meléndez, alguien se comunicó con vos, alguien te preguntó algo, eh, alguien se interesó, tuviste algún contacto, ¿te enteraste de esto? Bien. Bueno, yo me, enter, yo me enteré de esto por, por, por medio de, de un amigo de Santa Fe que me llamó, eh, y después estuve, eh, me llamó hace dos días, ayer, antier, me llamó Luis Villar, Eh, tuvo un contacto conmigo pero después de eso no no, no hemos vuelto a hablar no, no hemos hablamos ayer, me mandó un mensaje pero no, no, hemos, no, no he hablado con nadie de directivo ni nada eso ¿y Luis Villar habló con algún directivo de Atenas de Córdoba? no, no la verdad es que no sé él me preguntó si estaba disponible y esto y yo le, le expliqué, le hablé y Me dijo, pues nos comunicamos luego. Está muy bien, está muy bien. Y tu respuesta al mensaje de Villar, que me imagino este que fue esa que vos decís, que si estaba disponible, fue ¿estoy disponible o no estoy disponible? No, le dije que estaba disponible. estaba disponible. ¿Vos tenés sí. libertad para trabajar durante toda la temporada de nuestra Liga Nacional que termina en junio o tenés alguna restricción al respecto? No, no, no, yo no tengo restricción porque en Puerto Rico yo estoy trabajando con un equipo que yo decido lo que voy a hacer. Ahí tenés eh, eh, es como es como que tené la veña de algún familiar. Claro, <ríe> no es que la liga de Puerto Rico el año pasado empezó sí. en, en marzo. Claro. ¿sí? Y Este año todavía no hay una fecha, están hablando de mayo. Entonces yo no yo tengo que trabajar claro y, y, y estás dispuesto a venir a la Argentina a dirigir a Atenas sí, sí, sí estoy, estoy, me interesa me interesa ¿Y, y, y cómo estás en este momento de, de información con nuestra liga estás informado siempre estás al tanto sabés lo que pasa sí, sí, sí yo no, no, normalmente la sigo la sigo por, por, por, por la revista y y por la televisión y y veo lo, lo, lo las revistas, pues, lo, lo... especialmente la, también la revista de las ligas siempre me veo lo, los juegos que ponen ahí, lo, lo, lo... Y, y sigo, sigo, sigo, sigo más o menos, tengo un, una idea, me... tengo mucha comunicación con Carlitos Duro, con Roberto Santín, con toda esa gente, siempre tengo mucha continuación sobre lo que está pasando. Claro, claro, claro. Eh, vos tuviste la chance de trabajar con ellos, son amigos tuyos, este los conocí hace mucho tiempo, con Carlitos trabajaste... Entre otros lugares, trabajaste en Independiente de Pico, con, con Roberto también tuviste la oportunidad de uh -huh. trabajar, así que ellos más o menos te, te mantienen informado de eso. Hey. Está bien, está bien. Eh, ¿Y, y cómo, cómo sigue esto? ¿Cuándo se puede avanzar con esto? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué hay que esperar? este No sé, contame cómo, cómo viene el tema. Bueno, yo estoy, yo, yo estoy esperando recibir el, la llamada de ellos, o de, del de, de villano. No sé yo usted yo, yo, yo estoy aquí sigo haciendo mi trabajo con, con un grupo que tengo de jugadores de programatura y, y y sigo y, y espero porque no, no sé no sé qué paso lleva eso allá porque Luis louis no, no, no se comunicó conmigo ayer se comunicó solamente por por, por internet y y me dijo que, que quizás Esto cuando hablar ahora con los lo directivos, pero que ya le había puesto las cosas en las manos de ellos y que ellos eran los que tenían que tomar la, la decisión. Y no te hablo de tiempos. No me habló de tiempos, no. no. Y vos sí tenés tiempo como para esperarlo, ¿no? ¿No tenés inconveniente en eso? No, no, no, no. Estoy inconveniente porque, vuelvo y te repito, lo que estoy, estoy haciendo es ahora, que estoy dando una ayuda a la, a la federación que... que No sé si tú lo sabes, el programa de, de selecciones nacionales esto de pequeñas recibió un, hay un cambio total y, y, y en eso sí que tengo que tomar una decisión, porque ellos decidieron esto... Eh, me entrevistaron la semana pasada para, para que me hiciera cargo de, de, de todo el programa, de dirigir el programa de, de todas las selecciones de inferiores. Claro, claro. Pero esto, vuelvo y te repito, o sea, esto, yo yo... Me gusta entrenar y, y sí y, y siempre eso pesa más que cualquier otra cosa. Es, es, digamos es, es la vida del entrenador esa. Sí sí, sí, sí. Así que está dispuesto a volver entonces a la Argentina esperando un llamado de, de, de la dirigencia de Atenas o de Luis Villar. Bueno, en estos días Fero Lava, que el presidente de Atenas y el que toma, digamos, las decisiones eh, importantes del equipo, tuvo una operación en el ojo y estuvo un poquito... Este apartado, pero hoy ya creo que durante el transcurso de la tarde-noche se ponía otra vez en funciones como para poder este eh, retomar y, y darle un corte porque además el reglamento aquí en la Argentina, el reglamento que, que, que tiene la COITEP y la Asociación de Clubes, este permite al asistente, a, a Rosoto, dirigir este durante 10 días al no estar categorizado, o sea que no puede tardar mucho La, la decisión de, del nuevo entrenador en, en Atenas, que es un banco importante un banco caliente y, y son también los desafíos que a vos te gustan, ¿no? Los conocemos Sí, un poco los conocés Sí, sí, sí no, yo, bueno, varios jugadores de ellos pues, los conozco acuérdate que yo tuve a mi culo de joven la hora que los conozco, a Gripos eh, los americanos los he visto jugando alguno de ellos esto y ya pues me, lo que hice desde el día que me llamaron es empaparme de, de, de los jugadores que tienen como son, que hacen, que no hacen la verdad que yo estoy estoy, estoy al tanto de, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y estás muy entusiasmado ah, como para venirte urgente para acá para, para tomar Atenas de Córdoba es que siempre a mí tú sabes que Argentina yo siempre le he dicho que, que si yo tengo que salir de Puerto Rico alguna vez para irme para algún lado donde me voy de argentina o sea, es el país que a mí me gusta, la gente pues se lleva bien conmigo, me tratan bien, y Atena es un reto, es un reto grande para cualquier entrenador, no está en un buen momento esto, eh, pero esa, esos, son los, los, los, esos son los retos grandes, los retos grandes son los buenos. Sí, y, y de algún de, de, de retos grandes conocés algunos, hace poquito se cumplieron... El mes pasado 33 años de la Copa William Jones que ganaron con Obra Ajá. Sanitaria. Hace. Y eso fue un reto Pensaba un reto grande con, con, con un equipo importante, ¿no? En un torneo Ajá. bárbaro. Okay. Y bueno. Sí, eso siempre eso sabe que los coches eh, más fácil eh, de ir a Golden State, pero si a uno le cae otro equipo que que está en problemas, pues también lo tiene que coger con el mismo ánimo, con, con el mismo cariño que cogiera el otro. Y sí, cuando un entrenador no no arranca una temporada con un equipo, seguramente cuando lo llaman es porque las cosas no están no están eh, no están en regla, no están en forma, ¿no? Es así, es así. Bueno, Flor, queríamos saber este a ver que habíamos escuchado algo, dijimos, a ver, vamos a preguntarle a ver si es verdad, si habían tenido contacto con la gente, con con el Milivillar, este y, y bueno, este evidentemente sí pasó, así que estaremos a la espera y seguiremos la, la, la noticia a ver si si Flor puede tomar el Banco Atenas de Córdoba o no. ¿Cómo no? ¿Cómo eh? nos seguiremos en contacto? Te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, gracias por el tiempo y bueno, este ojalá se dé, así nos vemos un, un par de veces más seguido. Ok, igual a ti, un abrazo grande como siempre y a toda la amistad de allá, especialmente a Santín y a Duró y a Dante Colabino, que son mis mi socios. Dante Colabino, <risas> qué jugador, hace mucho que no lo veo. Sí, señor. Bueno. Te mando un abrazo enorme, ¿eh? Gracias, Dios. Dale, dale. La palabra de Flor Meléndez, desde Puerto Rico, el equipo donde él trabaja es el equipo donde el manager es el hermano y la pregunta este de Venezuela es porque el mismo dueño del equipo de... Eh,